la tortuga y los peces. La gente vive en una sola realidad, la de su rutina diaria, y se vuelve cada vez más ciega, ya no ve más lejos, y por eso niega cualquier otra realidad más realista. Vive como un insecto en su corazio, que ya no puede crecer ni cambiar. Ahí les va un cuento. Una tortuga del mar que no conocía la tierra, un día sentía la curiosidad de conocer el mundo más allá del agua. Y salió a la tierra fiel. Cuando estaba en la playa, se quedó muy asombrada de lo que veía. Sintió la arena debajo de sus aletas, el sol sobre su caparazón, ¡Ah! olía el olor a tierra, veía palmeras altas que se meciaban con la brisa, y había animales que se movían ecuatoriamente, La tortuga se quedó varios días en tierra firme, explorando este nuevo mundo. Luego, lleno de nuevas experiencias y con una nueva visión del mundo más completa, finalmente regresó al mar. Los peces la vieron y preguntaron, ¿Señora Tortuga, hace mucho tiempo que no la hemos visto? «¿Dónde estuvo usted todo este tiempo?» La tortuga, muy emocionada por sus experiencias nuevas, dijo, «He estado en tierra firme». Los peces la miraron sorprendidos. «¿Qué quiere decir eso, tierra firme? ¿Es algo como el agua?» «No, no, no, no. El agua es líquido». Aquí todo se mueve, pero la tierra es firme, no se mueve. Pero los peces insistieron. ¡Debe ser como el agua, porque todo lo que nos, nos rodea es, es solo agua! No, la tierra firme es diferente. En la tierra hay plantas congeladas largos, y muy arriba hay ramas que se mueven en el viento. Los peces preguntaron, ¿entonces son algas? No, no son algas, las algas no tienen troncos y flotan en el agua, eh, pero estas plantas no flotan, están firmemente plantadas en el suelo los peces siguieron reduciendo todo a su nivel de comprensión y dijeron entonces son algas que no se mueven ¿y hay peces ahí? preguntar los peces la tortuga dijo no, hay otros animales que se mueven en cuatro patas y otros andan en solo dos patas y otros ¡Se mueven por alas en el aire! Los peces dijeron, ¡Ah! ¿Quiere decir que nadan? ¡No! ¡Ahí no nadan! ¡No se mueven como ustedes en el agua! sino ponen una pata delante de la otra y así avancen! Los peces sacudieron sus alas, sus aletas... Señora Tortuga, parece que usted nos está tomando el pelo. No le creemos nada. Un viejo pestijo. Señora Tortuga, me parece que usted se ha vuelto loca. Habla de otro mundo, de una tierra firme y de cosas que no existen. Hay solo agua y nada más. Fuera del agua no hay. Yo he vivido tanto tiempo y nunca vi algo como un animal que camina en cuatro patas. Usted está alucinando. Entonces la tortuga miró a los peces con compasión y pensó. No tiene sentido hablarles de algo que nunca han visto. Todo lo que le cuento lo bajan a su nivel de comprensión. Es inútil seguir hablándoles, son peces y sólo conocen el agua. No pueden entender lo que les estoy narrando. ¿para qué seguir hablándoles si no tienen oídos para oír? ¿Y La tortuga dio la vuelta y se alejó natando sola con sus memorias. Y la moraleja, si eres la única persona en toda tu familia que medita y que practica el yoga, mejor quédate callado. No hables sobre lo que estás haciendo. Tu familia no puede entenderte, ya que le falta la experiencia propia. Como los peces del agua, ellos viven en un solo mundo. No conocen otro. Lo único que pueden decir es, estás loco. Porque haces algo que ellos no hacen. Algo fuera de lo común. Mejor guárdalo para ti mismo. No busque de unos amigos que también practican el yoga. Solo ellos pueden entenderte. La tortuga puede vivir en dos mundos. En el agua y en la tierra. Los peces solo conocen el agua. Así tú también puedes vivir en dos mundos, en tu mundo interno de la meditación y en el mundo externo de la vida cotidiana. Con eso tendrías menos en problemas, porque por medio de la meditación puedes distanciarte de ella.